Yo busco una nena que se atreva A bailar conmigo to'a la noche Ella tu figura me entrega Rompemos la pista y a to' que se la meta La noche con no acá me empezó el desorden Con la pepita Digan que no es común pasarte mía full encima del baúl te dice si te cool bajarte se más hombre bajo del amor ya me da a probarle un poco pa ve cómo me desempeño con la titi si y que lo que tu vieja